es un poco el proyecto que tenemos ahora en este momento os explico en cinco minutitos eh, bueno, pues queriendo sacar esto un poco a otros tipos de mujeres eh, la pregunta de qué hacían las mujeres en, en, en tiempos de en la guerra cuando los hombres estaban en el frente sabemos que, que tanto en Euskal Herria como en, como en el resto del Estado la, la guerra supuso un estropicio total y, y luego, como ha dicho Pablo Eh, Begoña eh, una cercenación de derechos para todo el mundo pero eh, en el caso de las mujeres fue tan terrible que además es que fue que luego duró o sea, duró tanto tiempo que hoy hoy hoy es el día que sigue coleando, ¿no? Pues muchas veces cuando decimos que todos arrastrados a la iglesia la iglesia hoy en día sigue diciendo cosas que dices, por favor, pero ¿por qué no los quitan del medio? Y que lo digan en sus sitios, en sus sedes bueno, entonces, un poco... Con ese hilo, eh, este año, el, el 24 de abril, que es domingo, se va a hacer en el gueta un homenaje especial, muy especial, a mujeres resistentes y represaliadas. Entonces, vamos a hemos cogido a gente eh, desde en la época, de, al principio de, de la guerra, y... ...hacemos un poco en el tiempo... ...no porque queramos poner nosotros un tope... ...sino porque nuestro propio tope como asociación... ...no podemos abarcar más... ...vamos a llevar a 35 mujeres... ...al gueta. ...la mayor tiene 97, 98, 98 años... ...y la más joven pues como unos 60 o así... ...hemos llegado más o menos hasta el, el 77... ...ahí estamos... ...entonces dentro de estas 35 mujeres llevamos lo que queríamos era dar dos, sobre todo dos mensajes importantes. Uno, el primero, eh, que hubo muchas mujeres, eh, estas son un ejemplo, pero estas simbólicamente representan a más, que hubo muchas mujeres en diferentes ámbitos, eh, que además en aquel tiempo el hecho de que los hiciera una mujer era doblemente trabajoso porque no eran trabajos eh, que las mujeres hacían en su mayoría, Y voy a poner algunos ejemplos, por ejemplo, mujeres que, eh, que estuvieron, eh, eh, pues como ha, como ha dicho antes Begoña, ¿no? tenemos una mujer que estuvo, eh, que todavía vive, que haciendo, primer, de vai, haciendo primero, primero de medicina eh, va a Zaragoza, está ya a la guerra, vuelve a Bilbao de vacaciones y bueno, pues se queda en la Plaza de Toros de Bilbao, habilitada, Tal, hay otra mujer que es de era de la zona de aquí de tolosa eh, reportera de guerra en todo el frente norte pues tampoco era normal que una mujer estuviera de reportera pues en todas las trincheras y tal eh, y luego bueno mujeres que fueron represaliadas, pues que estuvieron en la cárcel que fueron eh, eh, maestras depuradas mujeres que fueron rapadas eh, hijas de mujeres que eh, de, de, de, de mujeres fusiladas que ellas eran chiquititas cuando a sus madres las, las fusilaron, bueno, un amplio abanico de mujeres diferentes, con ese mensaje un poco de las mujeres, está bueno, mujeres que trabajaron también en diferentes fábricas, eh, en trabajos de retaguardia, un poco, decir, las mujeres estaban aquí, no eso una, y luego otra, eh, la palabra un poco resistencia, eh, un poco eh, darle la, la imagen esa, vale, son víctimas eh, en la medida que todo un pueblo fue víctima de, de un sarrasti como el que hicieron no tan tan horrible pero eh, hubo una resistencia hubo una lucha hubo un echar palante y de la misma manera que, que se dice aquí yo bastante tenía con con mis hijos no eh, independientemente de que eh, haya habido mujeres que por ellas mismas hayan tenido hayan sido eh, represaliadas por algo que ellas han hecho También hubo miles de mujeres que fueron represaliadas por eh, que sus maridos eran rojos o simplemente el hecho ya de que a su marido le mataran. En la situación en la que se quedaba esa mujer con sus padres, por ejemplo, muchas veces y cinco, o seis o siete hijos, pues también bastante bastante castigo. Pero el otro día comentábamos una cosa importante en Donosti y yo creo que esto es, es eh, también es un mensaje que tenemos que seguir dando Porque si no las cosas se repiten como un mantra y son peligrosas, ¿no? Cuando se dice... Si algunas mujeres... Bueno, también se dice de hombres... Les mataron por no hacer nada. A ver... Eh, por no hacer nada que mereciera la muerte. Eso es cierto. Pero también tenemos que ver un poco... Que las... Que... El, eh, las, o sea, las mujeres fusiladas eran... Se habían salido también de alguna manera... Aunque a nosotras nos parezca terrible, pero se habían salido de ese de ese eh, un poco de, de eso que había al marcado ¿no? el, el, el hace poco por ejemplo estuvimos en, en lodosa que en lodosa eh, y habíamos quedado con tres mujeres que las tres eran hijas de mujeres fusiladas Solo pudimos estar con dos porque una en el último momento se echó para atrás pero bueno luego nos comentaba una mujer que, que nos hizo los contactos que está en una asociación ...decían, claro, es que... No, ...no hicieron nada, sí hicieron... ...o sea, ellas en un momento... ...con todo el sueño de la República... ...y un poco pues las circunstancias que... ...que ha explicado estupendamente Begoña... ...que se dieron un poco, ¿no?... ...para que parecía ahí como un pequeño sueño... ...que se podía haber cumplido... ...porque pues, si no hubiera pasado lo que pasó... ...vete a ver cómo seríamos ahora, ¿no?... ...pero bueno, eh, en Navarra era muy importante... ...toda la historia de, la, de las tierras comunales y tal... ...y efectivamente... Estas mujeres tenían esa ilusión, luchaban por eso. Quiero decir que no tenemos que decir, no han hecho nada, o sea, porque sí han hecho, lo que pasa es que no han hecho nada para que las maten. ¿no? O sea, no han hecho nada que merezca la, el, el fusilamiento sin más. no Pero que sí que, de alguna manera, creo que es importante reclamar ese, esas sujetas activas. ¿no? Me parece importante que eso se, se visualice, se diga, se aprenda, en la escuela que cualquiera pueda aprender que, que no solamente hemos sido madres esposas y, y, y amnegadas y tal ¿no? sino que las mujeres bueno pues en nuestros de, en, en ámbitos diferentes hemos hecho pues muchísimas cosas pues eso no innovadoras y, y de alguna manera eh, necesarias para, para diferentes cambios pues eso que estéis invitadas areza el 24 que va a ser muy bonito y Creemos que va a estar... Ah, y luego eh, con este trabajo que estamos haciendo, eh, para el año que viene, eh, con estas 35 mujeres más hasta... Eh, ah, bueno, dentro de estas mujeres que vamos a, a, a homenajear en el gueta, eh, hay algunas que, que, que, sí, que están vivas, que ya os digo, son, algunas son pues 80, 80 y tantos, 90, 90 y tantos, Mañana vamos a Gijón, por ejemplo, a entrevistar a una mujer de 97 años, que es una de las poquísimas, solo tenemos dos en este momento, que sepamos, igual alguna más habrá, pero que, eh, que estuvieron presas en la cárcel de Saturrarán. Vamos a Gijón a hacerle una entrevista, tiene 97 años, y el otro día Juan Ramón habló con ella por teléfono pues para quedar el día y tal, y tiene un problema que está muy ocupada y que casi no podemos quedar, o sea que tiene que ser una bomba, porque con 97 años está muy ocupada, vive sola, bueno. Eh, entonces, eh, eso, algunas de las mujeres que van a, a ser homenajeadas en el gueta están vivas, van a estar ellas presentes y otras que nos ha parecido, bueno, pues que de alguna manera eran significativas, por ejemplo va a estar la familia de Casilda Arnaez, porque bueno, pues de alguna manera han sido mujeres muy significadas que también hay que recuperarlas, ¿no? Eh, eh, eh, o sea, también van a ser homenajeadas, pero en su lugar, vamos a dar una obra de arte muy bonita, eh, vendrán algún familiar. Y luego, con todo este trabajo que estamos haciendo, que ya cuando vamos a sus casas estamos trabajando con un chileno eh, que hace unas fotos ya pues en plan un poco artístico y tal... ...y se les hace una entrevista con todo este material que estamos recogiendo... ...para el año que viene, para el 2017 vamos a hacer una exposición... ...con 50 fotografías de más o menos de mujeres vivas... ...y luego unas 10 biografías de mujeres de estas que os digo... ...que nos parece interesante recuperar... ...y un pequeño trabajo con, con, con el audio de las entrevistas que, que estamos recogiendo... ...esto ya sería para, un poco para el año que viene... Y si llegamos a hacer un, un, si llegamos a hacer un fotolibro que ahí se juntarían gudaris eh, y milicianos que se les hizo un, también un reconocimiento el año pasado y que este año el 3 de marzo abrimos una exposición en, en, en el en juntas generales de vizcaya y con todas estas mujeres se haría como una especie como de recopilación un poco de, de esa resistencia y de esa y de esa memoria ko, al menos esto es